primeras letras dos tabones aprendíamos a hacer túneles. dos castos aprendíamos a hacer paretazos dos paisaros aprendíamos a hacer casas las areinas aprendíamos a teiser do tronco que rodaba costera tabaiso aprendíamos a rueda do tronco que flotaba sin endrecera aprendíamos a nau do viento aprendíamos a vela ¿Quién nos habrá mostrado as malas trazas de que aprendíamos a molar al prójimo y a humillar a un mundo con estas prolas de eduardo galeano principiamos fendorella Fendorella, 101.8, Radio Topo. entre estos mates esos Whoa, whoa, whoa. La Nostra Listen now, all of my critics, I Buenas tarditas a todos y todas. Son las 6 coladas de la tarde. Estéis escuchando Radio Topo 101.8 FM y aquí principia Fendorella. Güey, jueves 16 de febrero, si no me equivoco. Y como ha dicho lo mío, compañeros, seremos aquí una oreta con vosotros. Y si te os queréis meter en contacto mientras existe tiempo, tened un teléfono, o teléfono de siempre, o teléfono de radio Topo o 976-291390 y guaito. También puedes contactar con nosotros escribiendo a correo fendo.orella@gmail.com. Ufele una guayadeta en nuestro blog fendorella.wordpress.com o a la página web de Radiotopo Radiotopo.noblezabaturra.org En, en todos los blogs, páginas pensamos nuestros podcasts, pues si los queréis sentir U trobar el belún que siga bien yo de, de los que hemos feito ya, mientras esto es años Te rodea y con atención Puede ser que cristia... Ya sabéis que estoy en un programa feito de relación aragonés, aunque gozamos de charlar de actualidad pues, política, social, cultural tanto de Aragón como del Estado y del resto del mundo y huevos entre otros temas, todos charlaremos de esta nueva reforma laboral que, que ha parado el gobierno del Partido Popular y la situación explosiva que había en Grecia nos una crónica de la presentación ocho veces pasado de la Do Disco Libro de Mago Fermín. Escucharemos también Bella Canta, de las que se grabó en, en directo en, en La Flama, mientras la Brenda presentación, que se fació después de de la propia presentación en La Pantera Rosa. Tendremos también noticietas de Luenga y, bueno, muchas cosas más, que iremos china chana metiendo todos, muchísimas convocatorias, bueno, más que muchísimas, importantes convocatorias, esta guaita esta semana. ¿Y qué decidos? Pues que somos escuchando disco o tercer y nuevo disco de Snebelcha, serie 3, Colpetan, Iru Colpetan, y en cara que lo íbamos a escuitar web, pues íbamos a la presentación Teatro otro día, porque web tenemos, como hemos dicho, a saberlo de Cosas, y se lo presentaremos o programa Venien, cuasi de seguras, bueno, alimentes, puedes escucharlos si queréis, lo escuitamos un raté, y continuo, venimos con la, con la crónica de la presentación del disco libre de Mago Fermín. Te lo dice la pegatina con Sneezha. No tengo remedio, villa. No tengo remedio, amor confunde mi corazón chroniques dolencias que sabemos curar, maldito sea WANA de qué sirven discurso con conférencias de la iglesia de la iglesia de la de la iglesia un état s'enterre, un peuple amer qui se bat pour ses droits des hommes qu'on enterre, les fleurs d'une mère son enfant dans ses bras La semana pasada tuvo lugar la presentación del disco libro Cultura Libre, feito por colectivo Mago Fermín. Ya sabéis que también estió fa poco aquí en Fendería presentando este libro disco y esta presentación consistió pues en una charladeta que se fació en el centro social librería La Pantera Rosa, en que participó Mar de Mago Fermín y el abogado Javier Benafeta especializado en temas de de Creative Commons y estos temas de cultura libre. y después pues, había una audición eh, acústica con bellas collas y los autos que participan en este libro-disco Yo adiviría que la presentación de La Pantera Rosa pues estuvo a reutil, a Cámara de Abaixo que ya la cámara en que se fue las presentaciones y era a caramoyo destacar, no sé si como curiosidad o como qué decir que llega a la televisión de Aragón Fendo hoy a entrevista, no sé si pues la emitirían pero sí que sí llegan, que a lo menos los ibellemos los Una presentación pro-breu, pro ¿no? Está yo, pues con dos pones, Marc de Mago Fermín y Javier Prenafeta, pues estuvo una presentación que el compañero de aquí de Radio Topo la, la grabó, y he en en nuestra pachina y me parece que dura también menguito minutos. Sí, vale, breu, pero bueno, concisa y, concisa, y explicativa sí. un poco de, pues bueno. Más que más, eh, también esto en, pues la participación de H que Charrodin pues con... Pues cuatro o cinco preguntitas, pues, alrededor de cómo iba a el libro y otro tema, pues, de creative commons y tal. Y sí, como decías, pues, en rematar esta presentación, pues, nos fuimos toda la flama en que viva una brenda. Y también decir que la flama ya era a caramullo de Chen. Sí, y era plena de Chen, a rebutir Bueno, eh, como nos hicieron aquí hoy día la presentación, se fació un los conciertos acústicos. A la fin de año, pues, tres collas, Mayacán, De Chusban y Gen. como curiosidad también aquí porque yo tema que no nos pertoca pues decir que de las tres dos cantaban en, en aragonés mayacán y y de chusban y pues no sé yo íbamos si, a meter tenemos aquí tres cantas las tres que había pinchadas por internet a yo pues tan tal menos que me dio la mayor sorpresa no estío gen porque no puede imaginar cómo estaría un acústico de gen nunca no me lo va a apresinar. y un acústico que facen los cuatro compones que son en la colla y eso que me cuaco probó o sonido sí, pues, pues cuasi que íbamos a su a ver que todos parís a los que no hay estiez pues nos si disamos con la canta de Gen Dios explota vamos a <risa> acústico para <risa> hacerla un poco más ahora con la actualidad, actualidad internacional eh, en este caso pues con los, las algaradas que había habido en Grecia el lunes pasado pues en respuesta a, a la aprobación en el Parlamento de, de Atenas de las medidas de que pues bueno que van a retallar pues más derechos a los trabajadores eh, pues bueno para conseguir lo que sería un nuevo un nuevo rescate pues por partida unión europea El Banco Central Europeo y el FMI, lo que se conocéis como a Troika. Eh, bueno, está ahí una noticia que hemos quitado la prensa, conven la prensa convencional, en este caso do Diario Público, y que dice Asinas. para Campal campal en Atenas por la aprobación de los retalles. La manifestación más grande que se remera contra los retalles, con más de mil personas, rematan en contra la policía en Atenas. En la jornada de votación, aunque se ha aprobado los achustes de sitios por la Troika, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI, a cambio de un nuevo paquete de rescate en el centro de Atenas ha esclatado o caos. A policía ante Algaradas avienta gases lacrimógenos, lacrimógenos contra las piedras y los cócteles molotov de miles de manifestantes que asedian al parlamento. Más de 100.000 personas prendieron las carreras en la mayor manifestación contra los retalles. Chovens, Chen de mediana edad y mismo ancianos acudieron a la marcha portando señas griegos y pancartas contra la troika, contra el gobierno, contra la OFMI y contra la canciller alemana Angela Merkel. desde a primeira hora da tarde mils de persoas acudieron a plaza Sintagma e a plaza Dormonia e diferentes puntos da capital dicá embozar prácticamente todo o centro da ciudad a maioria dos manifestantes se han dispersao cunhan principio sin frontinamentos pero moitas collas continuaron fendo frena a policía que se vello esbordada isto non é unha democracia non nos deixan a protestar e unha dictadura, manifestou un joven outro manifestante já que o único que queremos é que os diputados nos escuiten Totes con principió cando cantaire Miquis Teodorakis un dos convocantes da protesta junto aos sindicatos demandou a la policía que le disase empullarte ás escaleretas do Parlamento que andrezase talas masas. A llora, os antealgaradas aventou en gases a os mils de personas concentradas en a plaza Sintagma sin que imellase provocación segun te recentou ás testigos presencials. En isa seguinte han principiado as violentas algaradas con intercambio de gases dun costao e de piedras y cotes molotov del latro. Collas de manifestantes pretó en un fuego una docena de edificios en la avenida Estadio y I... Arelu, incluidos dos cines antimas das siedes bancarias y bellas cafeterías de grandes marcas, sin que los bombés adubiesen tacotolalos. Y había más de 50 ferios, de los 40 en son policías, informaron los medios griegos. Un vocero policial informó a EFE que a lo menos se fació en 22 arrestos. Ata máis das graus algaradas, os magnates griegos han aprobado o retalle de máis de 300 millóns de euros, que baixará chornals e pensións e suposará a supresión de mils de puestos de treballo a cambio do rescate de 130.000 millóns de euros de Unión Europea e do FMI, o segundo que recibe o país heleno desde 2010. En os Zagues seis membros do goberno han dimitido en protesta contra o citado pacto, que incluye firmes medidas de austeridade, El partido ultradrechista Laos ha abandonado el ejecutivo. Y es normal que Achen proteste, porque esta ley cambia de raso a suyas vidas. Nosotros hemos de garantizar que Maitín no llega a una quiebra controlada, incontrolada, aseguró a F la diputada do dopasok Tonia Antonio. Soy segura que habrá un escándalo social, pero más tarde, viadivio. Bueno, pues ya bellez como son las cosas en Grecia, la semana pasada ha habido una bada general, esta semana a principio con disturbios eh, pues, por toda la ciudad, en Atenas, y ya veíamos, pues bueno, esto país tal que no más pues les convencí pie, o la continuación de un proceso que nos presionamos que irá más, eh, más que más porque o capital pues no va a durar en, en apretar a las tuercas a Hay un pueblo digno. Y la situación que decía compañero en Grecia, pues no oye Güeyres Feren en, en cara que. Güeyres Feren de la que estamos viviendo aquí, pues ahora con los retalles y la aprobación de un nuevo marco laboral. A filo de todo pues Güeyes a una manifestación, entonces la revelaremos a la fin ...y las convocatorias, pero decir que Güeyes Jueves 16 de febrero, a la media de las Güeyes, en la Plaza Santa Engracia o sindicatos CATA, ...CGT, CNT... Intersindical de Aragón y SOA convocan una manifestación contra la TURE o retalles. ...y en defensa de los servicios públicos. Con la el acuerdo, segundo acuerdo del empleo y a negociación colectiva 2012, 2013 2014... ...pactado y señado por la patronal COE y Cepime, con los sindicatos institucionales CCOO y UGT... ...quien han, to han tornado a traicionar las funciones del sindicalismo y con eso a la clase trabajadora... ...esto no hay una novedad, ya que así lo vienen fendo en los pactos de la Moncloa... ...encetando un modelo de sindicalismo institucional a los servicios de la patronal... En una cadena continua de renuncia a los más mínimos principios éticos-sociales reivindicativos, defensa de los trabajadores y treballaderas, han sobreisido cualquier criterio de racionalidad y todas las líneas rollas que el sindicalismo ha de tener presente, ya que con este acuerdo, as y los treballados somos los responsables de la crisis. Mientras su gobierno de PP perpetúa que a Banca, a Casa Real y a Iglesia continúen manteniendo sus privilegios y aumentándolos, arrestida a los servicios públicos y sociales, Llevo más brutal desde la dictadura. De a esta situación hemos decidido un feliz desde el movimiento obrero combativo y fuimos un clamamiento a la sociedad civil y a todos los colectivos y personas que trabajan para conseguir cambiar este modelo económico y social que nos porta a Tasferra. Por lo que clamamos a la participación en esta manifestación como el CETE de una lucha contra este sistema que nos escacha. Eh, esta semana pasada el Partido Popular Nos ha a alegrar la vida Con una nueva reforma laboral Que pues Eh que apretaba un poco más la situación de la clase trabajadora, todos son retalles en derechos y todos son pues beneficiosta tal capital y tal la patronal. Dimeos Alejo, es un breve resumen de qué en qué consiste esta nueva reforma laboral que lo hemos pillado de a página de CGT, de una una folleta que han quitado y bueno, pues al tú pues explica los puntos más visteros de estos retalles contra los reitos da da Chen. O pasado día 11 de febrero se metió en marcha, mediante decretazo, a más agresiva y estricalladera reforma laboral que os diferentes gobiernos han gozado de implantar en las sages décadas. Ditas medidas suposan un retacule de decenios en os ritos laborales de todas e todos uns atros y enceta zeta una senda que significará maior humillación, precariedad, ature y exclusión social para la clase trabajadora. O PP imposa por real decreto y represión policial a suía reforma laboral. Os contenidos más brutas de esta reforma, todo conxunto das os traballadores consisten en Despío proceden. Aquí bicuyeto. Ya sigan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de traza individual o colectiva. A baixa médica justificada entre 9 y 20 días y causa de despido. Totisto por 20 días de indemnización por año trabajado con 12 mensualidad como muga. Despío improceden. Pasa de 45 días por año y 42 mensualidad a 33 días y 24 mensualidad. Se eliminan nos jornales de tramitación. Expedientes de regulación de empleo. Ya no serán supervisados por la Administración ni administrarán de acuerdo. Se meterán en marcha en 15 días y la empresa despedirá a quien quiera con 20 días por año y un máximo de nuevo mensualidad. Será o al Fondo de Garantía Salarial que cargue con una parte de indemnización. Los empleados públicos podrán estar forachitados por causas económicas. Contrato de aprendizaje. Tendrá una duración de entre 1 y 3 añadas. Podremos estar aprendices dedicados 33 años. Este contrato será bonificado con dineros públicos. Contrato TAPIMES. pymes. O chornal se completará con partido de desempleo do contratau. Tendrá un periodo de, de prueba de un añada. Este contrato será bonificado con dineros públicos. ETTs. Se entornan en agencias de colocación y actuarán como, la, como fa el antiguo INEM. Contratos a tiempo parcial. A partir de ahora será legal la realización de horas extras por lo que se empenta histamina de contratación precaria. Flexibilidad. Desaparece en las categorías profesionales permitiendo o mensaje a La empresa distribuirá regularmente, al menos, un 5% de nuestra jornada de trabajo anual. Convenio colectivo. Las empresas podrán deisar sin efecto o convenio alegando cosas económicas, técnicas, organizativas o de producción y cambiarlo según les parezca, y que se negocie uno nuevo. Los convenios de empresa tendrán preferencia sobre cualquier atro y así ya ultraactividad será de dos añadas. Con estas nuevos reglas de chuego se consigue antimás una baixada de chornal generalizada de bandas circunstancias imposadas se instaura o despido ultra barato y a escape ya sigan individual o colectivo se elimina la supervisión dos eres y se implanta la contratación a tiempo parcial en los nuevos contratos el chornal será o salario mínimo interprofesional como referencia y o convenio colectivo ya no sirve a tal cosa. Amenistamos de meter en marcha, nos dicen, un proceso colectivo y de unidad de clase que nos lleva a, a derogar esta reforma laboral. y hora de poner las carreras, manifestarnos públicamente contra esta barbaridad, de conquerir de nuevas o nuevos derechos furtados y de eliminar esta y otras leyes injustas imposadas por los poderosos, los políticos y los intereses aires y banques, que son quien han creado esta crisis. Pues bueno, por esta tarde, como os decimos, a la mediatas huito, tenéis una buena enchaqueta a mostrar o vuestro refuse a estas medidas de de gobierno de PP y do capital. A la media mediatas huito en la plaza Santa Engracia. Santa Engracia, eso. Zena purbanak batek egiten duen mila baino Gau eta egun euskalaz bizin nahi dut Ta gauza bera egin dezakezu zut Euskalaz dut gozien boizik Ez da hapeks bat mire nahi Bueno, e con a enxaquea de a presentación que se fació fa poque o disco Libro Cultura Libre de Mago Fermín, tos imos avixar con una canta de la colla aragonesa Mayacan, por todos e todas con que se diz Asti soñare que lle de o disco País Cierzo. Radio Tom. Y se va esta semana en los medios oficiales, en los papeles oficiales, Heraldo, Periódico de Aragón, más que más, una noticia tocan al aragonés. Que a nosotros pues, nos truco eficacio que amaniscan esta mena de noticias, porque de feito fanto lo contrario. Cuando amanísen, pues son noticias que no fan honra al aragonés. Dice va la noticia que un informe de UNESCO señala que unas 6.000 luengas de todo el mundo podrían desaparecer. Entre ellas, Leuscara, Las Turleones y o gascón. La Aragones ya en peligro de extinción, según es un informe realizado por la UNESCO. Según es, estos datos, cada 15 días desaparece una luenga. La Aragones ya en peligro de extinción, según se señala en un mapa de luengas en peligro. a UNESCO apunta a que lo echaban bellas 10.000 personas. Además, amanecen a otras luengas del Estado con diferentes grados de riesgo, como el euskera, Euskera, las Turleones u gascón Este organismo celebrará o 21 de febrero o Día Mundal, Mundial de la Luenga Materna, que se convoca desde el año 2000. esta promoción de la diversidad cultural y el multilingüismo. o motivo de esta edición ya educación en la propia lengua materna. Los responsables de UNESCO consideran que los estados habrían de belleza animados a emparar la instrucción en la escuela y la oferta educativa en las correspondientes lenguas maternas. A UNESCO engueró una de las lenguas las más amenazadas, que será actualizado semanalmente y que ya incluye 2474 idiomas, a reacción y a suyo grado de riesgo. Entre ellas pueden contarse ya 230 luengas desaparecidas desde 1950. A guerra, deportación, astigmatización estigmatización, en son de las causas que amenazan la vida de una luenga, pero también y hay motivos menos dramáticos como la mediatización global en las luengas predominantes, a natural mezcla de las luengas y los fenómenos migratorios. Los expertos coinciden más ni menos que un factor muy importante refuerza una luenga debilitada ya crecer con una actitud positiva respectiva a la propia luenga vernacla. Precisamente con motos de Zibá, esta zaguera línea queréis ser con una actitud positiva respectiva a la propia lengua vernacla. Y he de feito todo lo contrario a lo que en doleral de al lavagón, desde que yo tengo conciencia. Sí, pues las causas que mete a guerra deportación esta estigmatización tal hombre París en profuras, pero bien pues vina atrás que lleve como disala a morir, no, no menos fura que que estas tres que ensalen. Aquí nos hemos patiendo garra a guerra que nos llega la, la de clases, ¿no? Sí. <ríe> y ya veíamos cómo llega la situación de, de la luenga. Tocan a esto de la UNESCO, pues falla bellas jornadas, las, las jornadas que organiza Nogara de las luengas de Aragón, que fa año par pardatro, pues no sé si falla tres o cuatro años. Estoy aquí representando a la UNESCO charlando de Totisto. Os reflejo en los medios oficiales de las noticias que nos traía este representante de la UNESCO, que ya era la persona encargada de hacer este atlas. Pues eh, en Estión, on... Mica, Denguna y ahora París, que han descubierto un mundo en los medios oficiales, tocan a Dragonés. A lo menos hemos de decir que reconocéis la Luenga, que en Zagreb, pues, decíba poco, cuando no sé si Tosnal no, Cordarez. decimos que me, me, me parece que la semana pasada que Sofá Aragones era Traducido el, el bueno, software Aragones pues en el Medio Distos de un Distos dos en cuentas de meter Aragones Meteba va habla o dialecto a lo menos en esta noticia ya reconocéis en que hay una luenga Sí, también hay que decir que es todo positivista, claro, ¿no? Sí, cuando amanece una, una noticita de la fin de, del Aragones, pues también se enfuelgan se dicho ¿no? La casi, fin del mundo. Casi parece que la haya fitum un y se la haya colau al heraldo, sí, no sé. Porque no parece una noticia normal del heraldo, ¿no? No. Sí, yo me truco en lo ficacio por eso, porque también hay noticias, pues o aparecen sea, pues, en alrededor, en, en estos medios que nosotros somos más abezados a leer. No pasen en los medios oficiales de... Tal de esta región, ¿no? Un camino Bueno, pues ligado a esto, de la luenga, de que en cara que sigan las tres pedretas, pues viachen que contienen van una buena noticia allí que la Asociación Cultural Agorgocha de Anso hemos trovado estos días por internet un vídeo con un cuento taninos y sin clamau o atolín con Borceguins. Pues eso, la Asociación Cultural de Anso, que jefe de un firme trevallo por la Aragonés Naval, la Aragonés Sotano. Con cosetas como este vídeo o el libro estaba una vegada, un libro que editó ya fa un tiempo, que costaba de tres cuentos clásicos, Caperuseta Arroya, Os Tres Gorrins y La Ida Cenicienta. Pues yo ofendo un treballo firme por la aragonés, como hemos dicho, de, de Laval. Si tú es París, íbamos a escuchar un troce de este cuento que lo podéis trobar por, por internet. Pa muitas añadas vistió un molino en Ansó. Dolor dio yo trigo se moleva y a luz se feva. O molinero tres fillos teneva, o gran se clamaba Chuyán, o de meta chuan y o chicorrón Sebastián. De un astro que pasó ao molinero li diu un mal, a asina que ao notario clamó pa fe capitulacións Y así na Orencio dejó. O molino, pachuán, o macho, pachuán. Y un gato lín que teneva, pa Sebastián. O molinero no sano y poqué a poqué muy peó se caló y de zagueeras, Taucampo Romo marchó. Chuyán y Chuan, tím pues de muy toplorá comencipieron a treva ya. Pues o molino pa mole. y o macho pacarría pero pobrón de sebastián que no teneva cosa como una dolorosa no paraba de llorar o gatolín chincorrón que heredó cuando le escuito distas maneras miolo y charro escuita fa tu plores que yo soy o herencio me yo ash capeties que dameni Os borcéis a brusa E o morral Que me envoi de cazata Que vista, que chenta Espantau Sebastián Debiu un gato charra A coquinau causo le fició O gato gatolín O morral con yerba pleno E el metal un campo Lo caló E escape un lapín Al parcero cazó Quinpués, troteando en castillo de Pulleta marchó y co' muito por roto una audiencia ao rei li pidió. O rei que lla era al parcero y muito mas al parcera lla era Joaquineta, a filla que teneva, al escuita un Gatolín charra a escape, le ficio pasa. Que quieres, Gatolín? Por Porque has veniuto aquí? I o Gatolín muito educao, Charro. le traiu un lapín pachenta chenta un presente de Sebastián o marquer de Changarrapam. Y a todos os lapins que o gatolín cazaba e encazaba moitos o rei se los chentaba e bien verollou que estaba moitas gracias gatolín Y dílene a Sebastián, marqués de Chanderrapán, que me fago yo o lapín, que me entraiga moitos máis. E asína, todos os lapins que o gatolín cazaba, e encazaba moitos, o rei se los chentaba, e bien verolló que estaba. Un buen día o gatolín escuitó, que o rei e a princesa Joaquineta por o puen ver al salíban a caminar, Porque o rey se teneva que en flacá, pues de tanto pin pin A escape, o gatelín una idea tenía. Sebastián, Sebastián, ties que esnudate, y de capuceta en taveral, ties si que calate, Ñaau. Mi Cuando rey ya princesa, joaquineta, por o buen pasaba, o gatelín chilá comencipiaba. ¡Miau, remiau! ¡Adulla, adulla! ¡Que se afoga Sebastián, o oh marqués de Changarrapán! ¡O oh, rey, que buen corazón teneba, a escape que del agua sacá a Sebastián, marqués de Changarrapán! Pero Gatolín dició... ¡Rey, miau, aguarte, aguarte! ¡Que Sebastián está nudo. Y no lle cosa que Joaquineta le veía como Dios li trayota a este mundo, miau. A escape, o rei os tapó de Joaquineta, que a parcera alufraba, porque o poqueque vieva, moi to li chocaba. A xina, que o rei do castillo mandó trayé polidas vestimentas, carragüelles y balón, chaleco, fascia y camisa y un pañuelo de muchos colos. Bueno, bueno, pues lo disamos es? en lo más emocionan Si queréis saber cómo, ¿Cómo? rematáis este cuente, pues todos fíjense en YouTube, lo, lo buscad y... y sí, lo buscad cuente en Ansotano y de que lo y trovare. Hay una cosa que no me ha cagado, oye, que ha dicho, que os rey tenés buen corazón y eso no puede estar. No puede estar... <risa> Continuamos con una noticieta de ocabo daño de, de un programa de los Compañés de Ciudad Podrida de aquí Radio Topo que fano suyo sin que no cabo daño en las ondas de esta emisora Radio Topo. Nos convida a todos y todas a celebrarlo en una bailada jueves 16 de febrero a las 8 horas en cara que dicen que principaremos un poco más tarde de traza excepcional hasta que nos vague de irte a la manifestación contra la reforma y los retalles, así nas que después pues ya podremos ir todo concierto. En la asociación de vecinos arrebato con dos collas, Monstruos, Killer Punk, Rock Den de Mallorca, presentando suyo nuevo álbum Crop Cycle Blues, y que conta con la suya formación o gestión o guitarra de los míticos Cerebros Exprimidos. Radio Nova, trafocando miembros de otras bandas como Pol Pot, Warson o Mistaffer. Eh, nos trovamos de bande de una nueva formación New Wave, Post Punk, que Chitan Man de sintetizador y de suya lírica más tremenda. Ciudad Podrida cumple un lustro emitiendo en o ciento uno punto hueito de ICFM do dial zaragozano. Entre este período Chinchana o magazine musical cultural y cultural de Radio Topo y ha estado acullido en otras radios chiramanas, remitiendo a suya edición semanal dica en cinco emisoras libres de diferentes puntos del estado: Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Chicharra de Teruel, Radio Almaina Granada y recientemente En Radio Chabolo de Torredo, aquí de Zaragoza. Y es un placer saber que cada semana nos escuchan en de otras localidades en distintas franchas horarias, y también por medio de podcast. aun un número de descargas van en aumento a unas cifras que nunca no se nos Muchas gracias a todos y todas por seguir dando sentido a este espacio, a os y ellos, bandas y colectivos que confitan en O Ciudad podrida tal espardidura de los suyos res, respectivos traballos. Eh, A la chen que nos siente, nos escribe, nos aculle nos suyos ordinados y transistós. Y prou que sí, a las emisoras que nos han acullido en nas suyas parrillas infinitas gracias. Todo iso fa que o xeutat podrida sea feito dun trot de cada un de busatros e vosatras. O underground ye jodidamente maravilloso. Y precisamente, e rematando o programa, moes a deixar con unha canta de unha das collas que tañe en este cabo de en esta bailada, e la que la colla Monstruos, con la canta Wonder Boys and Roller Girls Monstruos Problemas técnicos ya sin cusarez. Deseamos un feliz cabo de año a los compañeros de Ciudad Podrida, pues que contienen 5, 10 y los años que carga. Remeratos que tenés una manifestación, we, a la Mella Talasgueto, en la Plaza Santa, Santa Angracia, que la convocan, pues Cata, CDT, CNT, Intersindical de Aragón y SOA. Y cosa, pues esto ya está o programa de web. Fendorilla, nos escuchamos a semana venien A plantar fuerte. Y bueno, tortizamos antes de no rematar con una canta traducida de todos los días. Esta, en esta ocasión Yede de Escuela de Odio y la canta se dice, Canta de Luita. Un año de siquiera en cualquier ciudad. miles de personas se achuntan chuntan taluitar contra la pobreza, no más fambre, contra el capital y por la igualdad, contra el opresor, por la libertad. Todas chuntas principian a chilar. Os motivos son justificados, os derechos son violados, os gobiernos do suyo costados y os pueblos esclavizados. A y ya es comencipio. De enemigo espera pusau. El no tiene cosa hacer, no más que ordenar y mandar a las suyas fuerzas en restir. Ellos so quedan hostias y más hostias todas por de zaga. Son como latigazos sin compasión que fan mal en la espalda, pero no pasen o corazón. Y una añada más en cualquier ciudad, miles de personas se achuntan taluitar contra la pobreza, no más fambre, contra el opresor por la libertad. A vuestras hostias traicioneras no nos ferán irta zaga. A vuestras hostias sin piedad no nos ferar, no nos ferán cambiar. No más os dos danostias por desalo.